de llamarte con mi alma destrozada comprendo que no tienes porque no quiere dios ya al ver que inútilmente tendió mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz ya al ver que inútilmente te envió mis palabras llorando mi guitarra se deja oír su voz guitarra porque es mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho y dile que aún no quiero que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. بسن مجا conmigo si گی lo vieras گن Te su nombre de nuevo si no te escucho y que aún lo no quiero que aún espero que vuelva que sin lo viene mi amor no tiene consuelo qué solitaria sin su cariño